Mira, mira, ahí vienen los jugadores de afuera. Ponemos un reggaetón que les bailo a todos. Esa botinera baila como gata. Y a los jugadores le comen la plata. ¿Qué hace, el reggaetón? Mándale cu... やらッちんね。 やらぽしきねえ。